Encuentros cercanos. La salud es lo más importante que existe y quien diga que no, miente. Las personas se tienden a ello, a mentir, pero eso no quita la razón a la verdad que a veces está donde no creemos. Sí.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 El cuerpo y sobre la salud, casos en los cuales se producían ataques epilépticos, parálisis, ceguera...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 en el que probablemente acabe pasando que existan especialistas que se encarguen de esto y por fin mejore así su situación hoy mañana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 que el mensaje que ella quiere transmitir al enfermo sea transmitido. Sometimes sometimes si paciente acude a un médico con una con un problema, una dolencia